Aquí estoy, volviendo desde el silencio, ¿lo notan? Esta voz que ahora les dice, hace tiempo no le ha dirigido a nadie la palabra. Esta voz que ahora se amontona por momentos torpe, y con algo de apuro por decir algo, estar con ustedes y decir algo. Convencerlos tal vez del porqué, a pesar de todo, del clima y demás cuestiones, es necesario arrimarse, aunque sea un rato, a la ventana, contemplar en silencio la intemperie, las formas que se mueven, y dejar crecer en nuestros oídos el relato de alguna historia que nos conecte con los tiempos vividos y, por qué no, con el porvenir. A la hora sofocante ordené fotos, me puse al día con algunos discos, y empecé a hojear el libro que llegó para un cumpleaños. Acobardado por el repentino golpe de calor, retorné a aquellas tareas domésticas que durante el resto del año se van posponiendo. Como el vecino que se embarcó así todo con los arreglos de la casa, lijas, cetol y una pinceleta para dedicarse después del mediodía criminal y de espaldas al sol a arreglar y mejorar las persianas de las ventanas de su casa Ahora acostado sobre el césped veo las ramas de los árboles y sé que están conectadas con las manos de Vicente que dibuja con carbonilla sobre la pared del patio de un local Sus brazos Son la continuación del dibujo, sus venas. Y las ramas de los árboles negras sobre el cielo blanco son los brazos. Son el dibujo. Y los árboles están conectados con el dibujo. Entre el cielo y la tierra, la humanidad se despliega como flores, visto a vuelo de pájaro. Cada palabra dicha Cada decisión tomada traza una línea de fuga que trasciende el tiempo. Las palabras y decisiones surgidas del corazón educado en el amor, conducirán hacia la paz, que batallará con el mal cuando se encuentren en otro plano que será revelado en su momento a nuestros ojos. Aquí comienza Ojo de Güey. que la naturaleza no existe.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 Un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basuuk y Matías de Loreto, en Radionauta FM 106.3. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Buey a partir de este momento y ahora sí en vivo y en directo desde el 106.3 aire de Radionauta FM compartiremos una hora corriendo la persiana a nuestro Ojo de Buey semanal estamos aquí con el señor Mauro Basiuk. ¿qué tal Mauro? ¿Qué tal Matías Di Loreto, Nuevamente en el aire, en el éter, acá estamos con este Ojo de Buey en este 20 de noviembre, Día de la Soberanía, como sea un feriado que llegó antes. Así que acá estamos en este martes caluroso. Caluroso día martes con los tilos en, eh, estallados para bien de aquellas personas que disfrutan un aire mm. perfumado y para mal de las personas que sufren ¿no? alergias estacionales que bueno, el, el tilo y todo el mundo... Eh, de la perfumina no, no les es muy grato. No, así es. Este fin de semana anduve por Rosario y me sorprendió la cantidad de jacarandás que hay en diferentes, diferentes lugares, diferentes bulevares de, de la ciudad, de una de las principales de la provincia de Santa Fe, si no la principal. Así que ahí estuve contemplando un poco lo que es la la flora, por así decirlo, urbana en ese caso de la ciudad de Santa Fecina He visto muchos reclamos también en redes sociales por el feriado que le robaron a la ciudadanía platense porque mm. generalmente había un tándem entre el Día de la Soberanía y el aniversario de la fundación de la Ciudad de la Plata Veremos que si será retroactivo el año próximo, si nos devolverán ese día al pedo que queríamos tener ¿no? para ocuparnos de nuestras cuestiones. Así es, 136 años pasaron por la Ciudad de la Plata y quedó ahí como confuso entre un feriado nacional y un feriado más local, atravesado por diferentes cuestiones. Eh, por diferentes duelos, digamos, pero ahí pasó el, ese, día, ese día, ese pase libre, digamos, para los ciudadanos platenses. También estuve fuera de la ciudad de La Plata y en la lejanía me enteré que se suspendía el gran premio Dardo Rocha. Quizás Mauro manejes información más precisa, no, sé, no me quedó claro, vi un cartel de suspendido en el flyer promocional y dije, bueno. ¿Qué pasó? No, fue en torno a, al duelo nacional, también los tres días de duelo decretado por, por la aparición o lo, lo que tiene que ver con los restos del de Lara San Juan, lo del hallazgo. Y, y bueno, entró dentro de, ese, de esas decisiones que tenían que ver con lo que suele ser un día de fiesta allí en el Hipódromo de la Plata, convocar más que nada también a diferentes propietarios, diferentes familias, diferentes también apostadores, rasos sí. que van al hipódromo quizás por única vez, ¿no? Los apostadores tradicionales. Y en este caso se suspendió el, el gran premio, se pasó para el 2 o el 3, no tengo la, la data precisa, pero va a ser para, para próximos días y seguramente se desdoblen los premios porque no era el único gran premio importante sino que había 2, 3, Joaquín B. González y algún otro, así que el gran premio Ardo Rocha se correría en 3 o 2 días y el Joaquín B. González en otro día lo cual le va a quitar un poco de, quizás a la reunión en sí, un poco de de convocatoria, o no, digamos, quizás el Gran Premio Dardo Rocha sea como el gran convocador. Vamos a ver. Hablamos de caballos, eh, así que estaremos dando mayor información cuando esté programada, reprogramada, uh -huh. la, o cuando tengamos la certeza de la fecha en la que se reprogramó eh, el Gran Premio Dardo Rocha. Eh, quizás sea motivo de alguna crónica del próximo Ojo de Buey, eh, lo estaremos eh, evaluando Eran 21 anotados, así que veremos si los 21 pueden acomodar sus agendas para la nueva fecha. En el día de hoy vamos a charlar en el próximo bloque con Regina Rafeto, una de las responsables de una cita colectiva que tendrá lugar el próximo viernes 23 de noviembre en un, en un lugar eh, que tiene que ver un poco también con esta cita. Eh, por sus siglas, que también desdoblaremos en el próximo bloque, se presentará ahora un estreno audiovisual Poetas de Pago Chico Un, un proyecto que es la contracara, el lado B o la continuación de Canciones de Pago Chico, un proyecto audiovisual que involucró a cantautores y cantautoras que en esta ciudad de La Plata bueno eh, realizan sus actividades eh, musicales. Eh, vamos a indagar respecto de la cita colectiva, de, las, de los actores eh, participantes y también un poco sobre esta edición de poetas de Pago Chico. Para conocer un poco algunas de las voces protagonistas del de mundo Pago Chico, escucharemos a continuación y para dar un poco de inicio a la charla que tendremos aquí con nuestra invitada a Janine Martin haciendo Lo Abierto, un tema eh, que está extraído de la sesión de canciones de Pago Chico que escuchamos a continuación. Comunicate al 451-6917, Ojo de Wey, en Radionauta. De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 Segundo bloque aquí en Ojo de Buey, hasta las 6 de la tarde estamos aquí por Radio Nauta con Mauro Basiuk. Dijimos que teníamos en nuestros estudios a Regina Rafeto, una de las responsables de Poetas de Pago Chico, eh, que se presentará en la cita colectiva que propone la Colectiva Interdisciplinaria de Trabajadores y Trabajadoras del Arte, en la Cooperativa Industrial Textil Argentina O bueno, de lo que era la sede de esa cooperativa eh, en, en el transcurso de esta charla Vamos a intentar ordenar la información eh, De esto que se ve ahí en Facebook Por ejemplo, se puede encontrar esta convocatoria Se ven muchas actividades programadas Un line-up, como Uy. se dice ahora eh, En donde parece que hay mucha, muchas... Muchas personas involucradas. En principio, bienvenida, Regina. Bueno, gracias, Mati. Hola, Mauro. ¿Cómo va? Eh, sí, cita colectiva para este viernes. Eh, hay muchas cosas para mostrar. Este, yo soy parte de Poetas de Pago Chico. Bueno. Eh, y bueno, pregunte más. que estoy acá para aclarar todas las dudas. Tenemos un cronograma para el viernes. Poetas de, de Pago Chico. Bueno, contarnos, eh, contarle a la población de qué se trata la propuesta audiovisual que dijimos es eh, la cara B, la continuación, la parte número 2 de Pago Chico. Esta propuesta que comenzó eh, registrando la actividad de músicos y, y de músicas. Así es. En este caso, eh, hace un año y medio nos juntamos eh, con cuatro poetas para registrar eh, lo que fue un material audiovisual de sus propios poemas este, en una terraza del barrio del mondongo casualmente a la vuelta donde vamos a presentar este material a la vuelta de cita este bueno cada uno leyó un poema quedó todo registrado este con el grupo de pago chico hicimos un laburo muy piola eh, nos organizamos y fuimos a filmar eh, en fin, bueno, no sé si adelantar mucho porque material sorpresa, hay algún adelanto en el evento. Este, la música también es original, lo está haciendo un compañero que se llama Panchito Villar. Este, así que estamos muy expectantes de poder mostrar esto, que hace un año y medio que lo tenemos entre nuestras manos. Este, y bueno. Ha cumplido quizás un recorrido propio ese material, tanto como la... La poesía, así como el, el propio registro, el modo de abordar a cada uno de los poetas y las poetas. Pasó algo un poco con lo que escuchábamos recién de Janine Martin de Lo Abierto, una poesía de Roberto Juarroz. que Janine Martin bueno, le puso música, le hizo melodía. Eh, una cantautora que ya no está entre nosotros, no es que haya, se haya ido de gira, sino que eh, cambió su lugar de residencia, vive en Bariloche, allí el lugar de donde ella es oriunda. ...y aquellos que conocemos un poco el recorrido ese... ...esta música ahora adquiere otra significación... Eh, ...es como una especie de mensaje encubierto... ...el que daba allí como, bueno, planteando el flash... ...digamos, de, de, de ella en ese momento... ...en cómo la, la vida puede ser como una oportunidad... Eh, ...en aquellos que uno menos lo espera... ...está lo abierto, aquellos donde se presenta como una posibilidad. Eh, ¿Crees que pasó algo parecido, similar, con ese material eh, que ahora está ahí ya en forma de, una, de, un, de, un, bueno, de un cortometraje o de una serie de, de, de videos? Porque eh, a vos que te tocó hacer la, la edición, eh, no solamente el cansancio de escuchar siempre lo mismo, sino que en algún punto te debe, te debe haber resonado algo de lo que dijeron en ese momento los poetas. Sí, eh, fue un desafío muy grande. Eh... Y la verdad que para mí fue algo súper experimental trabajar con poetas, con poesía. Este, veníamos haciendo registro de canciones. Eh, y sí, eh, bueno, fue un material que costó mucho que largar, viste, costó mucho largar, darle nuestra propia, nuestra pr propia impronta eh, de Pago Chico. Eh, Pero muy interesante eh, esto de poder eh, conducir eh, la poesía a través de nuestra mirada. Eh, es, es un poco bueno el miedo, ¿no? De decir, bueno, esto, esto vimos en los poetas y queremos mostrarlo. Eh, esta es nuestra manera, eh, es algo nuevo, que, que no tuvimos referencias eh, casi ninguna. Eh, como para ver para dónde salíamos y, y bueno, con el compañero Marton. Eh, ahí le encontramos la vuelta para cerrarlo y poder presentarlo una vez. Es un material muy piola, muy lindo. Este, algo muy nuevo. Así que sí. El pago chico es el, el concepto que une a la música con, con la poesía... Una idea que eh, surge eh, fuera del cuadrado de la ciudad de, de La Plata, más hacia el sur. Más hacia el lado de eh, Parque Sicardi, eh, Villa Garibaldi, Ignacio Correas. Toda un, una, un, para nosotros, una nueva, un nuevo territorio que bueno estuvo desde siempre ahí donde sí. está. Pero que muchas personas, como ha sucedido en los, en los, últimos, en los últimos años, eh, fueron como... Llevando sus, sus vidas, sus casas Para aquellos lugares Ahí fue que se gesta ¿no? la idea del, del, del Pago Chico Como, eh, como, bueno, como, eso, como idea a, la, a través de la cual dar a conocer un, Tanto música como ahora la, la poesía Sí, en un principio sí eh, Fue bueno, lo que sentíamos nosotros Como Pago Chico, que era nuestro lugar Nosotros somos de Sicardi con el negro eh, eh, Sí, lo pensamos por ese lado eh, ...pero después de la experiencia de canciones de Pago Chico... ...en donde pudimos eh, absorber eh, todas las, las, las respuestas de la gente... ...que vino a ver el, el material a casa... ...en una reunión muy, muy linda... Eh, ...ellos expresaron qué significaba para ellos su propio Pago Chico... ...y bueno, fue muy lindo poder eh, escuchar todas esas voces... Y darnos cuenta que, que el pavo chico, bueno, es lo que uno siente, puede estar en el medio de la ciudad o en el medio del campo, es lo que a uno lo transporta y en este caso la poesía en esa terraza este, fue, fue el pavo chico perfecto para los poetas y, y lo vivimos de esa manera. El barrio El Mondongo, un, también otro territorio, que cuando uno habla de él parece que a veces hablara como si fuera otro lugar de la ciudad de La Plata, pero bueno, hay muchas cosas eh, malas que todavía están resonando, como la desaparición de personas que suceden en ese barrio, así como una efervescente actividad cultural, tanto como, por ejemplo, en Lucamba, allí donde se filmó el Poetas de Pago Chico, eh, funcionó en su momento la, el mondongo cultural, Y también a la vuelta, esas casualidades, causalidades, o bueno, esas vueltas de la vida, eh, resultó ser el escenario en donde se pondrá, en el, se proyectará eh, Poetas de Pago Chico, la Cooperativa Industrial Textil Argentina, era la sede, eh, contanos cómo es que llegás al lugar, cómo es que llega la, la producción y cómo nace... La, la idea, porque, bueno, mucha gente eh, quizás ahora recién se entere que allí funcionaba un un, un emprendimiento de este tipo y que ahora eh, toma otra característica, otro impulso. Claro, CITA era una cooperativa textil que funcionó, creo que hasta el año pasado o el anterior, hasta hace muy poco. Este... Empezaron a subalquilar eh, espacios porque es un lugar muy grande. Eh, hay gente como la Gran Siete ahí haciendo sus cosas. Y también están los chicos de Yerta eh, que montaron su carpintería. Eh, eh, taller de objetos, como Lucas Caricato, El Nero Rossi, Juan Rossi, hay herrería, cerámica. Este y bueno, de ello fue la idea de abrir. ...el espacio... Eh, ...para que la gente lo conozca... Eh, ...así que la gente de Yerta... ...junto con Amalgama... ...que son unos pibes de la Facu, de Bellas Artes... ...que se coparon en... ...en organizar la movida... ...este... ...nos hicieron la propuesta... ...de presentar Pago Chico ...porque sabíamos que tenían... ...sabían ellos que teníamos ese material... Eh, ...que teníamos ganas de presentar... ...este... ...y bueno... Va a ser ahí en cita, en la fábrica, que está eh, abandonada. Es un lugar increíble. Eh, va a haber una visita guiada por la fábrica, eh, que no se pueden perder porque es un lugar quedado en el tiempo. Parece que un día dijeron, bueno, cerramos, no, no laburamos más, pero dejaron todo como estaba. Eh, hay distintos eh, salones con distintas máquinas. Eh, es, es un lugar muy impresionante para ir y conocer. Así que va a haber una visita guiada a las 18.30 y después de eso se larga eh, la feria, va a haber una feria, eh, va a estar la proyección de Pago Chico, un adelanto de un documental que se va a estrenar el 29 sobre la fábrica eh, y después eh, va a cantar Franco Cochia y Alebra y va a haber comida. Este, creo que no me olvido de nada. 18 horas, esto eh, queda en... 62 y 115. 62 y 115, 23 de noviembre, Cualquier viernes. Cualquier duda, la dirección se pide por privado, para que no queden dudas dónde es. Pongan unos globos, algo. Sí, algo ah. vamos a poner. Algunos sí. banderines. Eh, bueno, eh, Regina Rafeto, además de estar involucrada en la realización de Poetas de Pago Chico, podemos decir que es una re realizadora audiovisual, Con actividad hace bastantes años Ya aquí en la ciudad de La Plata eh, Últimamente ha presentado Algunas producciones A través de artistas Como por ejemplo Silvia Gómez Con quien hemos hablado aquí en alguna oportunidad En Ojo de Buey ¿Cuál es tu mirada como, como realizadora Audiovisual respecto de La escena eh, cultural O musical de esta ciudad de La Plata? Porque también, digamos, no solamente eh, Al lado trabajaste de de artistas, bueno, trabajás, sino que también eh, integraste, formaste parte más o menos satelitando o en, eh, de forma directa de colectivos culturales como el de la carpintería cultural. Hemos sí, compartido bueno. algunos trabajos en, en Radio Estación Sur, en El Fabero, eh, un, ya un largo recorrido, digamos, de, de, de actividad. Así que, bueno, está, está bueno que... No, si tenés alguna espina clavada, puedes eh, acá compartirla con nosotros. No, la verdad que eh, mi recorrido por, eh, por, este, por estos laburos audiovisuales que vengo haciendo eh, durante todos estos años eh, siempre me hizo muy bien y siempre fue muy espontáneo. Eh, comenzó yendo a, a los lugares con la cámara y muchos videos surgieron de manera espontánea. Después empecé a laburar un poco más seriamente con con artistas como Silvia Gómez, Bernardo Bogliano, este, Lara Larcón, que esté eh, haciendo el arte de tapa de su disco también. Este, yo, la verdad, eh, soy, soy así medio un despelote <risa> y laburo de manera muy espontánea. Eh, me encanta hacer registros, eh, registros espontáneos y... Y un poco Poetas también fue así. Hubo mucha charla con Marton previa, pero terminó siendo un poco lo que dictaba el día que tenía que ser, viste se nublaba, salía el sol, sí. era en una terraza, viste como hasta el último momento estuvimos medio sin definir. viste este... Y ahora estamos con Marton con un proyecto eh, que se llama Productora Dos Puntos, un poco más serio, en donde sí estamos eh, apuntando a laburar Este, pero bueno, siempre participando al artista. Nosotros laburamos con músicos generalmente y es todo muy charlado, ¿viste? Y, y surge mucho de la conexión. Este, de que te pasen sus canciones, de que se te ocurran los escenarios. Y así, un ping-pong, una ida y vuelta hasta que salga algo que les guste a los dos, ¿viste? Así, venimos laburando de esa manera. También eh, has trabajado. Eh, junto con Fernando Elgoico Marín y el Negro Rossi en un proyecto también que involucraba la, las eh, proyecciones más el trabajo de Villais y el de la música y el de la poesía que se denomina Tritón ahí lo que se podía ver y que de alguna forma tiene algún punto de relación porque bueno están ahí está tu, tu modo de abordaje en la imagen eh, la cuestión experimental eh, la, la superposición de imágenes... Otro, otro trabajo digamos, con, sí. con la imagen... Eh, algo por ahí bastante distinto... A lo que tradicionalmente digamos, se ve... Uno puede ahí navegar horas en YouTube... Está mucho lo del relato lineal... Digamos, por llamarlo de alguna manera... Plano tras plano... Con alguna secuencia... Algún fundido o algo... Eh, y bueno... Una cuestión interesante... Eh, que se podía ver en esas realizaciones Era eh, lo experimental eh, ¿Cómo enfilaste la búsqueda para, bueno, para lograr eso? ¿no? Porque eh, si es de ver mucho estos planos, digamos así, secuencia eh, O pegados uno tras otro que forman un videoclip o algo ¿Cómo era el trabajo puntual respecto de, de, de eso, de la propuesta de Tritón? Bueno, Tritón eh, surge de, de leer mucho, <risa> de leer mucho eh, cuentos eh, y buscar el cuento que más eh, imagen tenga. A ver, eh, a mí se me disparan eh, medio sin querer eh, las imágenes en mi cabeza y voy y las realizo. Mm en eh, la medida que pueda, ¿no? Todo muy casero y muy a mano. O sea, mi pago chico, ¿no? Alrededor, y alrededores, y aledaños. Este, y surge un poco de eso. Es súper es experimental, como decís vos. Eh, son cuentos que recopilamos con el negro y con y con el goico. De juntarnos a leer, tardes enteras en casa <risa> comiéndonos el coco con una u otro autor. Este, si era ruso mejor. <risa> Y, y bueno, eh, salir a filmar, salir al campo, salir a la ciudad, desde arriba del auto, desde, caminando, compilar en casa y empezar a ensayar con los pibes mientras leían y mientras obviamente el GOICO se tiraba sus mag magias musicales con su pedalera espacial. <risa> Este, tirar con el proyector imágenes arriba y ver qué surgía. Y bueno, era como muy algo muy nuestro, ¿viste? Digo era porque hace mucho que no lo hacemos, pero ya se está charlando de retomar para el año que viene la actividad tritoniana. Estamos hablando con Regina Rafeto, quien el viernes 23 de noviembre es la anfitriona de esta cita colectiva que convoca, a dijimos la, la dirección, en 62 y, y, 115. y 115, allí donde funcionaba la cooperativa industrial textil argentina para el estreno de poetas de pago chico, que no dijimos quiénes eran, pero son Maur María Eugenia López, Ana Pinotti, Horacio Fiebelcorn y Juan Rossi, Ellos han eh, leído sus textos en un esfuerzo de producción. Mauro, te cuento que sí. después de estas palabras escucharemos ahí unos segundos Bien. de algo de lo que podremos ver en, en pantalla. Eh, esto comienza temprano, se recomienda la puntualidad. 18.30 horas comienza esta visita guiada para eh, ver el entorno en el cual se desarrolla un sinnúmero de actividades diarias, más de corte eh, tradicional, digamos, en un taller que hace sus eh, trabajos de madera, cerámica y, y demás. En este caso, eh, entre comillas, tomada las, la instalación por este, esta colectiva de trabajadores de, y trabajadoras. Interdisciplinaria de trabajadores y trabajadoras del arte que involucra. Además, la música en vivo de Franco Cosia, Alebra la producción del tráiler documental Cita eh, bueno Feria, Villéis la cocina del de, gourmet grotesco sí. de la carpintería cultural eh, y escenario abierto un, escenario también está abierto el y bailongo al final, bailongo sí, al final. Sí, tal cual. bueno, gracias Reggie por bueno, convertir este, este rato con, con nosotros, aquí estaremos firme como rulo de estatua, ahí el viernes a la tarde los Así esperamos es. Escucharemos ahora un teaser de... Eh, en, un teaser. Un claro. teaser, sí, sí. Pero no audiovisual, solo de las voces de los poetas convocados para este viernes. Hasta las 6 de la tarde, ojo de güey. Una abertura en el ojo de la tormenta. Remar. ...donde se retira el agua, el golpe del remo a cuchillo... ...compás detrás del músculo, atrás, adelante... ...remar sin amarre a lo que dé, porque los mapas ya se achicaron... ...cada cual se hace cargo de su metro cuadrado... ...como si nadie jamás remado hubiere. Todos contra la pared, el paredón contra todas las razones... ...al ras del pelo, por insistir en el tendón menos hábil por creer que eso era un tendón. Cayó rápidamente en la cuenta otra vez. En un container medioambientalista encontraron sus huellas, tus huellas y las mías, me dijo. Llueve y enciende la radio y se duerme escuchando canciones norteamericanas. En el sueño la ve bailando, como un gesto a través de un cristal. En el cristal hay nubes y árboles. Ella cruza un río como si fuera un lago. Dijo, ich liebe dich tanto, que no te mataría nunca. Alguna vez fuimos amigos. Lo intenté realmente. Imagino que vos también lo intentaste. Tu muerte llegó una noche, recitando, cantando. Todo el tiempo en el ambiente, en cada palabra. Te quería, amigo, como parte de un misterio con ese atardecer de flamenco que tanto te gustaba, como quiso Miguel, que no pudo perdonar a la muerte cuando se enamora perdidamente de un poeta. Ojo de güey, hablamos sobre la marcha. La Pulseada, la revista del padre Cajade.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 de 5 a 6 de la tarde con Mauro Basiuc y Matías de Loreto. En Radionauta, FM 106.3. Así sigue, ojo de boi, en esta tarde de martes, tarde, tarde, digamos, sí. porque el sol todavía está fuerte en la ciudad, al menos desde aquí la ventana del del que se ve la claridad aún a esta hora del día, algún detalle que en la estación anterior no estaba, en invierno, es ya a esta hora ya empezaba a atardecer las primeras sombras del día. Vamos a intentar hacer en lo que nos queda un ejercicio como suele hacer una uno de los disparadores de Ojo de Buey. Hoy hablamos un poco de los árboles y un poco de Ojo de Buey lo que hace es como tratar por diferentes ramas de, del arte o de, de la cultura, como, como se llame, intentar combinar diferentes expresiones artísticas, algunas consagradas, otras incipientes, como recién hablábamos de... De pago chico y, y como solemos hablar de diferentes eventos Que tienen que ver aquí en nuestra ciudad Ahora para ir un poco a Libros, un poco esta idea de, de Unir libros, de unir películas De unir, eh, de unir eh, eh, Recitales uh -huh. y demás Vamos a intentar hacer una breve Una breve escala Por eh, algún hecho y alguna Película que uno tuvo el gusto de ver Estuve viendo Piazzola Los años del tiburón eh, ...la semana pasada, ya esto fue un día de mucha lluvia aquí en nuestra ciudad... ...que he salido de, de casa y he ido allí al paseje Ardoroche. Y ...pude ver este documental también audiovisual basado en la figura de Astor Piazzolo, ...uno de los músicos de tango y también que ha atravesado diferentes géneros... ...y que ha ganado también las críticas y las diversas opiniones de los más puristas del tango... ...y ha, ha, ha, se ha formado también clásicamente... Y ha dejado su huella en diferentes, diferentes espacios de la música nacional. Los años del tiburón. Toma su nombre. Es un, un documental dirigido y con guión de Daniel Rosenbel. Que lo tiene al a hijo de, de Astor Pia, Piazzolla. Daniel Piazzolla. Como uno de los grandes protagonistas. Es un documental que recurre al, al, al registro de cintas grabadas. Al registro también de archivo audiovisual. Mucho archivo audio audiovisual doméstico, se lo puede ver a Astor Piazzolla mm. a partir de diferentes viajes, filmaciones de, de la ciudad de Nueva York donde él vivió al, eh, algunos años. También hay eh, imágenes de conciertos, de, de recitales que, que ha realizado más que nada en sus últimos años. Y precisamente la voz o Daniel Piazzola es como parte del de recurso de eh, la fascinación o, o el recupero que hace eh, Daniel Piazzola de cintas grabados o de una entrevista que le hace su hermana ya, ya fallecida, Diana Piazzola, a su padre. Como en algún momento de los años 80, eh, Astor Piazzola falleció en el 92, ya para el año 90 él tuvo una, una trombosis cerebral en París. El, ...en agosto de 1990 y estuvo postrado hasta su fallecimiento en julio del do, eh, 92... ...prácticamente dos años donde estuvo internado, estuvo hospitalizado... ...así que estas cintas son, se ubican a fines de los años 80... Es como, una, como el gran disparador de esta película que atraviesa diferentes aspectos de la vida de Astor Piazzolla, desde su formación clásica en, en París, también su, sus diferentes episodios de la vida tanguera podemos decirlo también está el episodio con Balada para un loco, también esa canción controvertida que no ganó, digamos, el el premio del Festival Buenos Aires de la Canción, pero quedó como la ganadora, son esos esos segundos o esas esos subcampeonatos que quedan más en el recuerdo que aquellos campeones. Uh -huh. Y, y hay, bueno, hay de la filosofía un poco de, de Astor Piazzolla, una personalidad controvertida también con su carácter. Una, como él mismo lo escribía eh, Daniel Piazzolla allí en la película, siempre mirando para adelante como un poco esa personalidad de que no se fijaba en, el, en las viejas obras, sino que siempre estaba como pensando en la composición nueva. Eh, muy inquieto en ese sentido que también ha pasado etapas difíciles porque en un principio cuando él se tuvo que ir de se fue de Argentina volvió digamos volvió con, con un brazo atrás y otro adelante en Nueva York mismo estaba como bastante eh, haciendo encargos o, o con clases porque realmente no hay una anécdota también en el documental que en un momento va o le presentan un como tiene una propuesta para trabajar de en un banco, si mal no recuerdo, y le dicen que se presente con traje y corbata, y medio de, ya estaban los hijos y, y la mujer viviendo allá en Nueva York, y medio que apuntaban a que no, no lo tome ese trabajo. Claro. Y él dice que estuvo todo el día, se fue vestido con el traje y demás, y estuvo todo el día como con el traje, pero no pudo entrar al banco, sino que se quedó en la vereda enfrente, volvió a la casa y les dijo que no, que no, no había podido entrar a, al banco a cumplir como con, con el deber, por así decirlo, sí. con lo que quizás les iba a dar más, más una tranquilidad económica pero lo iba a abandonar del de, de camino musical y de aquella vocación y bueno, fue una jornada de festejo, aún con las limitaciones podemos decirlo o aún con, con ganándose con el día a día ya de viviendo en, en, aquel, en aquel apartamento de Nueva York fue una jornada de festejo y comieron pastas y tomaron algún vino pero se vivió como una celebración ese, ese no renunciar por así decirlo, del padre para lo que iba a ser su carrera y realmente su legado musical que luego ya tendría como un reconocimiento eh, consagratorio en los años 70 y durante los 80 digamos, en, en, en el país podemos hablar en una época donde el tango ya dejaba de ser también lo que había sido anteriormente Pero a partir de, de los años del tiburón, que precisamente rescata una de las tradiciones de Astor Piazzola que tenía con su padre, que es una. una de las figuras también que está muy presente en el en el documental, que era la de pescar tiburones, por eso toma su, su nombre, uno podía acercarse a lo que era. Eh, a lo que fue. Bueno, a partir del hijo, de Daniel Piazzola, y por ahí leí también. Eh, a partir de libros que van llegando, llegó a mis manos, digamos, el libro Esta Noche Toca Charlie, que uh -huh. es monumental, libro de Roque Di, Di, Pietro, Di Pietro, que recorre los recitales, o también hace un rescate de cintas eh, de la magia de YouTube que permite que haya conciertos grabados por, por un X y que lo suba a un canal, y que hoy por hoy haya grabaciones de los años 60, de los 70, que alguno algún intrépido entró con un grabador geloso, con un grabador enorme, re, eh, pasó las requisas de aquel entonces, y lo grabó, y lo que hace Roque Di Pietro es tomar desde aquellos primeros años de... ...de la carrera de Charlie... ...hay también fotos del conservatorio... ...cuando él comienza su carrera... ...pero también hay de sui generis... ...de la máquina de Cerugirán, ...algunos ya más conocidos... ...otros ya recitales de consola... ...desde el año 56 al 93... ...hace como un recorrido propio totalmente personal y arbitrario en la medida en que esos audios están hay recitales que están inconclusos hay recitales que están eh, por la mitad hay canciones, pero eso es, es parte digamos del mismo trabajo que hace eh, el autor a la hora de hacer como una cartografía de los shows de Charlie García desde aquellos primeros años hasta el fin, digamos antes, previo al ingreso a su etapa No More, donde ya él dice que amerita otro, otro libro, digamos, porque ya es como un universo claro. muy... Pero a partir de eso leía la influencia de Astor Piazzolla en, en, en La Máquina a Hacer Pájaros y quería compartir antes del cierre brevemente antes de despedirnos una de las grandes canciones de La Máquina a Hacer Pájaros del disco Películas que es un disco que Charlie le estuvo entregando en mano a Herbie Hancock también Que estuvo por tocando aquí en, uh -huh. en nuestro país la semana pasada Una de las grandes figuras de, del jazz Y también a Herbie Hancock le entregó un disco al nieto de Piazzolla Así que un poco era la idea conectar o hacer como un breve círculo Entre todas estas vinculaciones Entre el documental Los años del tiburón de Astor Piazzolla Un poco mencionar, esta noche, esta noche toca a Charlie a partir de la influencia de Piazzolla, también que ha sido una personalidad que no ha abierto sus brazos al rock eh, gran, eh, de forma grande, sino que siempre ha, se ha manejado con declaraciones bastante polémicas o de punta con, con, con los jóvenes o con, con lo que es, eh, sea música para bailar o con otros, bastante conservador en un punto. Y este, este evento de Herbie Hancock, una figura del jazz que ha atravesado diferentes géneros y se ha movido bastante inquieto y bueno Charlie García le fue a entregar el vinilo de, de La Máquina a las Pájaros películas del año 77 y Daniel Pipi Piazzoli hizo lo propio con un CD de Scalandrum, su agrupación Así que vamos a escuchar No te dejes desanimar que por allí tiene alguna que otra influencia piazzoliana Ik Fíjate qué pasa. Siempre vivi lejos más no casualidad. Nunca vi de lejos la fragilidad. Siempre vi el reflejo de lo que hay. Escuchábamos entonces a la máquina de hacer pájaros, no te dejes desanimar así es, del disco Películas uno de los tantos discos grabados ahí en el estudio ION, hablábamos fuera del aire sí. así que ahí estábamos y ya fue la última rola que sonó el día de hoy, mientras suena Fus de Ley eh, de fondo, que va a estar en nuestra ciudad. Sí, el 25 de noviembre, domingo, festejando en el cierre de los festejos por los dos años de Ciudad de Gatos gratis para toda la población, así que allí seguramente estaremos brindando con ellos y eh, despidiéndonos nosotros ahora de este Ojo de Güey hasta el martes próximo. Así es. Sigue a la vuelta con Marta Meleana ahí que está esperando por ingresar al estudio que está eh, comandado por Tamara Camparo, quien le damos las gracias y será hasta la próxima semana. Hasta la próxima.